Con el director de comisiones eh, vecinales eh, de la municipalidad de Santa Rosa, Lucas Borra. Lucas, Pablo, te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Pablo, buen día, buen día para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien. Lucas, a ver, contanos un poquito. Eh, ¿Van a iniciar el proceso para tratar de normalizar la situación este, acéfala que tienen algunas comisiones vecinales eh, de la ciudad? Sí, en realidad, efectivamente, el intendente va a ser parte de, de su discurso hoy, eh, primero de marzo, eh, como lo habíamos programado en el, hace un año, lamentablemente por la pandemia y por todas las circunstancias ya conocidas por todos, no pudimos eh, seguir con o empezar nuestro proceso de nuestra gestión de normalización de comisiones vecinales, así que el intendente hoy lo va a hacer va a ser el anuncio oficial en en su discurso de apertura de las sesiones. ¿Hay muchas eh, comisiones vecinales que por la pandemia o por otras cuestiones han quedado acéfalas? Y ya teníamos un proceso de acefalía bastante grande, más allá de la pandemia, mm. de, de, de un proceso de la gestión anterior de, de no haber llamado eh, a asambleas y regularización de comisiones vecinales. Mm. Eh, ¿Se sabe por qué va... y por qué pasaba esto? ¿Por eh... ¿Trataron de averiguar? Eh, ¿Hay algún este, argumento, fundamento? Y en realidad, eh, a ver, la, la participación ciudadana tiene un eje en nuestra gestión que posiblemente en, en el periodo anterior no lo tuvo o lo vieron de otra manera. Nosotros creemos fundamental que que la participación ciudadana a través de lo, del diálogo con los vecinos, con, en este caso las comisiones vecinales que son los entes representadores de los vecinos en cada circunstancia, en cada barrio, eh, son fundamentales para nosotros para acercarnos al vecino y poder resolver los problemas diarios y, y poder programar eh, diferentes políticas en nuestros barrios, en nuestra ciudad. Eh, sin duda que la, la falta de, de, de gestión y de política en la gestión anterior eh, tampoco pueden haber... Eh, también pueden haber sido una, un eje de por qué nos llamaban a comisiones vecinales. Ah. Pero bueno, eh, nosotros queremos normalizar la mayor cantidad en nuestra gestión, así que vamos a trabajar para que en este año podamos lograr la mayor cantidad posible. Me imagino que las asambleas eh, te, se realizarán con algún protocolo eh, por la pandemia. Sí, sí, sí, sí, estamos trabajando en mm. los protocolos al aire libre, con trazabilidad, con la, el distanciamiento. Eh, tenemos la, la posibilidad de, de, de utilizar nuestros espacios verdes, eh, así que la idea es trabajar el aire libre y poder lograr la mayor participación en la medida que, que las situaciones nos vayan, nos vayan dejando avanzar. Eh, Lucas, eh, tenés ahí presente cuáles son las primeras, eh, los primeros barrios que se van a tratar de normalizar las comisiones vecinales. Y Los primeros serían... Eh, el faro, colonos pampeanos, eh, tenemos que normalizar el barrio Matadero eh, y tenemos que hacer algunas ordinarias en el, en el congreso Fonaví Y eh, en el aeropuerto es una, solamente una ordinaria. Ah, eh, eh, mencionás el matadero recién. Eh, por el grave episodio de violencia que se vivió el año pasado en medio de la pandemia, este, la municipalidad intervino esa comisión. Eh, a ver, explicanos cómo va a ser el proceso eh, específico. El proceso, del... como bien dicta la norma, eh, nosotros vamos a llamar a una asamblea extraordinaria para volver a llamar a... a A nuevas autoridades de comisión vecinal del barrio, ya que por motivos de público conocimiento, eh, cuando decidimos desde la gestión donde eh no, donde y no hablamos de ningún tipo de hecho de violencia, intervenir la comisión, eh, quedó en un estado de intervención, lo cual conllevaba en, en situaciones normales haber, eh, haber tenido una asamblea en ese momento para por una comisión provisoria, lo cual no se podía hacer en ese momento por cuestiones sanitarias, así que lo que vamos a realizar ahora es directamente una asamblea extraordinaria para que los vecinos elijan una nueva comisión vecinal. Eh, ¿Las ex-autoridades que fueron apartadas a partir de la intervención podrán participar del proceso? No, por la norma todas las autoridades que fueron apartadas por dos años no pueden participar ah. en un proceso de comisión vecinal bien, bien. Así que en las próximas semanas que se irán a publicar los edictos eh, o bueno las convocatorias esperamos esperamos que la próxima semana poder publicarnos y el intendente eh, se, seguramente su anuncio oficial en, en la en la apertura de sesiones va a anunciar eh, este y muchos otros temas. Así que estamos esperando el anuncio de, de nuestro intendente para para poder volver a a a, a tener más comisiones vecinales en en en funcionamiento, digamos, más allá del funcionamiento eh, legal y, y que rige la norma de la ordenanza, más allá de los contactos directos que seguimos teniendo continuamente con los vecinos. Lo cual, digamos, más allá de que barrios, muchísimos barrios en nuestra ciudad no tengan una comisión vecinal establecida o esté acéfala o nunca tuvieran, eh, digamos, no es, no, no, no es un impedimento para la comunicación, para el trabajo, ni para poder reunirnos y... y y poder trabajar en, en pos de cada uno de sus barrios. Claro. Eh, bien, Lucas, no sé si querés agregar algo más, si no, gracias por estos minutos. No, por favor, eh, simplemente agradecer la, el llamado, eh, y quedo a disposición para cuando podamos lograr empezar con un poquito más de precisiones, eh, a disposición para informarle a la comunidad, y para agradecer a la radio que siempre está presente. Simplemente eso. Bueno, eh, que tengas buen día, Lucas. Vale, muchas gracias. Bien, eh, Lucas Borra, el director de comisiones vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa. Abrazate a Radio Carmes. Contra la infodemia, contra el egoísmo, contra la desconexión, contra el virus de por acá y de por allá.